Estoy contento de estar aquí, puesto para ministrar la Palabra de Dios. Y antes de empezar, yo me gustaría que nos manda recuerdo y el amor al Señor por parte de Manolo y de su familia, de Paqui, de Esther, de, de Lidia. He hablado con, ella, con ellos, bueno, con él, esta mañana, esto de las 11 once, once y pico, y he visto no como desanimado, pero sí lo he visto como cansado, digo, ¿qué pasa?, que no... ...porque te encuentro la así como... ...me tiene un túnel, no te veo... dice porque la chiquilla no me ha dejado dormir... ...y por lo visto ha salido cantora... ...a consecuencia también del cólico bastante... ...que claro, como eso no tiene su, un horario fijo... ...por pues nada, por lo visto da serenata y por la noche... ...y que la Paqui, pues también está bien... ...dentro de, de sus cosas y... ...nada, que recuerdo... ...bueno, hermanos y hermanas, vamos a empezar... esta predicación... Y sabemos que la salvación, queridos hermanos y hermanas, es algo gratuito, es algo que el Señor nos da por medio de la, de la persona, de la bendita persona de su Hijo Amado Jesús, allí en la Cruz del calvario No hay otro camino, no hay otra salida, no hay otra… aunque el hombre se empeñe por medio de la religión y por medio de querer hacer sus buenas obras. ...sabemos que la obra de, del hombre para dios o como trapo de inmundicia porque ahora es perfecto en todos los caminos solamente la bendita persona de jesucristo en la cruz del carvario que fue el camino fue el sacrificio perfecto a él lo aceptó como tal y es por medio de él y a través de él que el hombre y la mujer puede deshazar pero a, a raíz de ahí ...empieza la vida de un creyente... ...cuando una persona acepta a Cristo... ...como único y suficiente sabrador de su vida... ...empieza ya... ...la vida de, del trabajo... ...todas las demás cosas... ...hay que ganarlas... ...somos sabros por gracia... ...pero luego los puestos que podamos, que podamos tener... ...arriba en el cielo... ...son puestos... ...en que se pueden conseguir aquí en la tierra... ...mientras tanto el hombre y la mujer que ha, bueno que ha nacido de nuevo, no puede ya ponerse con los brazo cruzado y decir, bueno, ya soy salvo, ¿para que voy hacer más? No, ni mucho menos. Hoy quiero hablar, y el otro día lo dejé un poquillo así, hablé entre en lo último, del servicio, de la mayordomía, que es igual que el servicio, y una cosa que va agregada, que de las relaciones. A modo de introducción voy a dos versículos que está en Marcos 10, 43 y 44. Cuando Santiago y Juan le piden que se sentaran a la derecha al Señor, no vamos a entrar en... dependiendo siempre de quién si es con nuestros genes con otros círculos más íntimos normalmente son muy grandes, porque son personas a las que ganan y nuestra entrega puede ser hasta incondicional pero conforme este círculo lo vamos a, lo vamos a viendo y vemos a familiares ya pecadora hacia el ser humano incondicional sabiendo que estamos impecables sabiendo que estamos preparados ...en el ámbito de los amigos... ...iden... ...si miramos en el ámbito del trabajo... ...lo mismo... ...ningún hombre decía el otro día... ...no me acuerdo quién... ...vortáis por desay... ...ningún hombre es una isla... ...el que quiera ser una isla... ...Dios lo apartará... ...y será una isla... ...totalmente... ...en la Biblia... ...a excepción de la concepción de la salvación... ...querido hermano... ...quizás no hay un tema tan extenso... Como es el de la el de la relación, el de poder relacionarnos, hermano. Dios es un Dios de relación. Él ha querido relacionarse nosotros, con nosotros desde la creación del ser humano. Y si lo vemos, cuando el ser humano, cuando a Adán y Eva cayeron, el Señor busca... ...y toma la iniciativa de relacionarse con él, con el hombre y con la mujer. El pacto no ético, Dios quiere relacionarse. El pacto abrahámico, Dios quiere relacionarse. Pacto davídico, Dios quiere relacionarse. Y pacto de la gracia en el cual estamos, Dios se relaciona. Entonces no vemos a un Dios en una isla, sino vemos a un Dios de relación y como somos diseño suyo, porque el, el ser humano es diseño de Dios. Lo digan los científicos, lo diga quien sea. Somos creados por Dios. El ser humano tiene que ser una persona de relación. Y lo que busca el diablo es no relacionarse. Por pues ni teniendo una buena relacion, una buena relación y trabajando en ella es donde un cristiano puede exteriorizar, querido hermanos, la paz que Dios te da en el momento en que tú eres salvo por Cristo en nuestra vida por medio de nuestro Salvador Jesucristo y en la medida en el que el cristiano intenta aplicar estos principios éticos estos buenos principios bíblicos diseñados por Dios hermano sus relaciones se convertirán en una fuente de gozo y de satisfacción en el creyente por eso las relaciones son sufridas son trabajadas porque muchas veces va en contra de nuestra naturaleza caída y no se nos olvide ahora bien, si esto sucede a la inversa nos podemos encontrar si te alejas de esta instrucción divina de este diseño divino de la convivencia puede ser nefasta puede ser realmente trágica en la vida y muchas, y muchas vidas incluso cristiana incluso cristiana ...han fracasado y están fracasando. Ruptura, celos, homicidios, muros de separación... ...no hablarse hermanos y hermanas. Y eso es por culpa de no relacionarse. Queridos hermanos y hermanas, no existe una verdadera relación si no hay. Y eso va íntimamente ligado, totalmente ligado, la relación... Porque claro, habéis dicho que iba a hablar del servicio, ¿dónde no está el servicio? La relación va íntimamente ligado, ligado con el servicio. No hay una relación sin servicio, ¿eh? Eso lo vemos en el ejemplo supremo de Jesucristo. Él fue el siervo de Dios. Y su relación con el hombre pasa por el servicio que él estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo me puedo yo relacionar con mi hermano si no existe... Un servicio mutuo. ¿Qué concepción tenemos nosotros del servicio, hermano? ¿Qué entendemos nosotros por la mayordomía, por el servicio? ¿Qué podemos entender? ¿Está claro? ¿Lo tenemos claro? ¿O no lo tenemos claro? Porque yo no lo tenía claro. Y algo voy teniendo más. Si nuestro anhelo es querer ser alguien en el camino que Dios ha dispuesto, si nuestro anhelo es ser, ser el más grande, por eso he leído este versículo, tenemos que ser si nuestro anhelo es ser los primeros tenemos que ser siervos de Dios porque los pensamientos y la idea de Dios son totalmente opuestas al conocimiento racional que nosotros tenemos aquí ser el más grande en esta tierra es gobernar mandar y no servir pero los conceptos de Dios divino, los conceptos de su reino es al contrario ¿Eh? el que más sirve en esta tierra será el que gobierne en la tierra. Si aspiramos a tener un lugar prominente, el único camino que nos queda es el servicio. Ahora, si queremos estar de los brazos cruzados, estaremos allí en el vagón de cola, en el cielo. Retiramos. Y hablo de los creyentes, los que no son creyentes, bueno, ni en el vagón de cola. Estarán destituidos de la gloria de Dios. Y en la vida hay tres relaciones básicas esenciales, querido hermano ...que debemos... ...de tener en cuenta... analizarla proyectarla en nuestras vidas... ...relación con Dios... ...una... ...que a lo mejor... ...yo nunca me había fijado bien... ...cuál es mi relación conmigo mismo... ...¿cómo tengo yo mi relación conmigo mismo? ...esa otra... ...y otra es la relación con los demás... ...y esa relación con los demás... ...lo he puesto así... ...pero que, bueno... Pero la relación con los demás es la relación con el prójimo. Mi relación con los demás irá bien a medida en que yo sea capaz de relacionarme conmigo mismo. Si yo estoy conmigo mismo peleado, si yo no tengo organizada mi vida, mi relación con los demás no puede ser buena. Y la relación conmigo mismo irá bien en medida en que yo sea capaz de relacionarme con Dios si mi relación con Dios es una relación suspensa mi relación conmigo mismo no puede ser buena. como consecuencia mi relación con los demás también puede suspender el origen y el sostén de todas las relaciones es Dios llegamos a conclusión debemos de buscar un equilibrio adecuado queridos hermanos en esas tres relaciones básicas. Relación con Dios, relación consigo mismo y relación con los demás, que es el prójimo Yo no puedo entregarme de una forma desmesurada, queridos hermanos, a servir a los demás descuidando siempre mi propia parcela, mi propio yo. Primero tengo que organizar mi casa para poder servir a los demás. ¿eh? Y para yo organizarme en mi casa primero tengo que, que analizar cuál es mi relación con Dios. ¿Qué relación tengo yo con Dios? ¿Qué servicio tengo yo con Dios? Porque descuidar mi relación conmigo mismo es descuidar mi relación con Dios. Queridos hermanos, amados hermanas y hermanas, en muchas ocasiones nos equivocamos en la forma que hacemos las cosas y nos empeñamos en construir nosotros mismos nuestras propias relaciones. Salmo 127.1 Si Jehová no edificase la casa, en vano trabajan los hermanos. Que la edifican y ese los que la edifican somos nosotros muchas veces nuestro trabajo es en vano porque no dejamos a Dios construir en nuestra vida con nuestras torpes actitudes con nuestra forma de, hacer, de ser con decir no señor no hago tu voluntad es ...y debemos de confesarlo delante del Señor... ...fracasamos rotundamente... ...el conocernos nosotros mismos es dejar al Señor que trabaje en nuestra vida ...queridos hermanos... ...el tener organizada la vida interior nuestra con nuestro propio yo... ...es dejar al Señor, organízame mi casa... ...es como cuando entras a una casa... ...y la y los cuadros los ves tirados por el suelo, las sillas derramadas por allí desgraciadamente cristianos desgraciadamente y cristianos y no hablo ya de las personas que no son creyentes de las personas que no han aceptado a Cristo como salvador necesitan a Dios para que reorganice su vida necesitan a Dios necesitan a Cristo para que sean liberados de una vez por el pecado Una verdadera vida de servicio es estar y ser construidos por Dios y no por nosotros mismos, hermanos. Cuando dejamos que Dios edifique en nuestras vidas, estamos teniendo una correcta relación con Dios, una correcta relación con nosotros, una correcta relación con, con el prójimo. Porque está fluyendo el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere está fluyendo a ti y tú lo estás expresando. Esa es la verdadera relación la clave de una verdadera mayordomía es estar es que el arquitecto sea Dios en nuestra vida y el mundo va mal y las personas van mal porque han dicho no a Dios y no hablo un Dios de religión no hablo un Dios de ponerse y rezar 40 veces Marías no, hablo un el dios de rela de relación, no el dios de religión. Él nos diseña de tal forma que no hace ser útiles para su obra y pone en nosotros el deseo de servir a los demás. Por eso si alguna vez no tenemos ese deseo, hagamos un alto en el camino, se enciende una luz roja, ¡pim! ¡Uf! Mi deseo no es servir a los demás. Mi deseo no es relacionarme. Si eso es así, reorganiza tu vida A ver qué relación tiene tú con Dios No vaya que no tenga relación con Dios No vaya que sea algún iluminado O alguna iluminado Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo Uno de los muchos consejos que le dio Y que le da en el Es que tenga primeramente cuidado de, de sí mismo mira bueno yo lo tengo aquí Primera de Timoteo 4.16 Dice, ten cuidado de ti mismo, eh Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que tú hieres pero primero te dice ten cuidado de ti mismo que nosotros no jugamos una mala pasada nosotros mismos ¿eh? nosotros no jugamos una mala pasada a nosotros mismos oramos mucho porque Dios nos mantenga en la sana doctrina y es verdad yo soy una persona que oro porque el Señor me mantenga en la sana doctrina porque no quiero que... No quiero que falsa o falsa doctrina entren en la iglesia. No no me gustaría, me gustaría que el Señor me diera la capacidad para entender cuál es su sana doctrina. Que no mantengamos la sana doctrina en que Dios nos da. Y voy a tratar de explicarme sin eso, si no nos mantenemos la sana doctrina, no es culpa de Dios, culpa de es culpa mía o es culpa de nosotros. Querido hermano, la clave de lo que nos tengamos en la sana doctrina Somos nosotros mismos Si no nos dejamos Que el Señor edifique nuestra casa ¿Cómo vamos a mantener nosotros la sana doctrina? No podemos mantener una sana doctrina Es imposible Que, que, se, pueda, que se pueda hacer Por eso, la clave Somos nosotros Si quiero estar en la sana doctrina Yo tengo que preocuparme preocuparme Tengo que instruirme Tengo que pedir al Señor que me dé Quiero tener relación contigo, Señor, más profunda de lo que hay. Y la palabra que está utilizando, y para no confundirnos, de la salvación, no está hablando de la salvación de las personas, porque aquí se está hablando en un contexto creyente, en un contexto ya de, de personas salvadas como era, como era Timoteo. Se está hablando porque el contexto está en que hay falsos maestros y lo que está diciendo ten cuidado de ti mismo no vaya que caigas también en esa falsa doctrina como la hay siempre lo ha habido los falsos maestros y antes me venía hablando de, de los testigos de Jehová no vaya que caigas tú y arrastre a lo que te oye nosotros tenemos que ser ejemplo de la sana doctrina Porque escuchándonos y viéndonos a nosotros, otras personas pueden venir a la salvación o pueden caer en la condenación. O seguir en la condenación. En la vida de un siervo de Cristo es importantísimo, y es yo diría que casi vital, vital habla de vida, es de cuidarnos nosotros mismos. Primero, vamos a organizarnos nosotros y seguro que habrá otros frutos diferentes eso puede luego repercutir en las relaciones que nosotros tengamos con las personas con los demás y esos demás y entra la palabra ya, el prójimo ¿sabéis quién es el prójimo? ¿no? yo creo que no es difícil, el prójimo significa el próximo. muchas veces permanentemente porque el prójimo que tengo aquí es permanente pero otras veces es circunstancialmente a las personas que yo salgo, que yo veo, ese es mi prójimo. Y el prójimo es el que está más cerca. Y el Señor que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Si no amamos al prójimo, no nos amamos a nosotros mismos. ¿Veis cómo la clave está en nosotros? Esto, queridos hermanos, es un test de evaluación para cada uno de nosotros. Y seamos sinceros, ¿eh? yo cuando me pongo aquí siempre lo digo. El primero en analizarme soy yo, porque creo que muchas de las cosas caen. rebé, yo no estoy libre. Yo digo como decía Pablo, yo soy el líder el cabecilla, pero de que de todo lo más malo. Seamos sinceros en esta pregunta que obvia, ¿en verdad amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Yo casi estoy seguro, casi seguro de que la mayoría, sinceramente, para nosotros respond responderíamos no. Puede ser que la clave en este, este eh, que en nuestra relación con nosotros mismos no sea la adecuada todo servicio conlleva un elemento ¿eh? también que lleva un elemento inseparable y es que el servicio tiene responsabilidad sin responsabilidad no hay servicio y toda la responsabilidad lleva otro elemento forzoso va encadenado que esa responsabilidad tendremos que dar cuenta. Yo estoy trabajando y, y soy responsable de mi trabajo y yo tengo que dar cuenta de mi trabajo. Si no no soy responsable como tal, no soy digno de salario. Cuando Caín mató a Abel, ¿qué hizo Dios? Le pidió cuenta. Y le dijo y dijo Jehová Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y respondió, no sé, ya le salió por los tamarales, ¿yo soy acaso guardián de mi hermano? Pero el Señor le pidió cuenta, el Señor sabía lo que había hecho, pero el Señor le pidió cuenta. Y el Señor, a cada uno de nosotros, nos dirá, ¿qué está haciendo con el servicio bien repuesto? No sé, Señor, yo, yo no... no, no. ...como de los talentos... Yo, enterré, ...yo yo lo enterré de Bajo Tierra... ...porque tenía miedo... ...quizás yo no tenga que dar explicaciones a muchas personas... ...hermanos y hermanas... ...pero a Dios... ...es inevitable... ...no nosotros los creyentes... ...sino los que no son creyentes... ...los que somos creyentes pasaremos el tribunal de Cristo y el Señor nos dirá viste esto que pudiste hacer y no lo hiciste te dije que hiciera esto y no lo hiciste y entonces el Señor en ese día, que será el día de la recompensa Jesucristo irá dando recompensa realmente, realmente irá poniendo galardones, irá poniendo estrados a quien haya servido al Señor y los que hayan servido menos irán poniéndolos para atrás dentro de la salvación serán salvos ahora bien en el día del gran trono blanco, y sabéis que el día del gran trono blanco es el día de la condenación para los que no han creído en Cristo Jesús, también darán cuenta, y tuviste aquí, y tuviste allí, y escuchaste de, de Jesucristo, y hiciste esto, y no quisiste, tu responsabilidad, tú eres responsable, no hay otra. ¿Por El Señor, yo creo que eso era mentira, yo creo que eso era un fábula, yo... Bueno, ahí está. Servicio. Responsable, responsabilidad. Dar cuenta. Y eso muchas veces se nos olvida. Y el Señor nos pedirá cuenta de cómo hemos tratado a nuestro prójimo. Ahora bien. Tampoco, tampoco podemos caer en el otro extremo y me explico en que queramos hacer tantas cosas y abarcar tanto que no podamos correr las cosas. porque podemos caer en el estrés, podemos caer en, en una frustración, en un fracaso y corremos el, de, de, y tenemos el riesgo de descuidar otras áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que abarcar hasta por donde, donde podamos llegar. Señor, no te va a pedir más. No va a pedir más. Él quiere tu entrega, pero no quiere una entrega... Oh, señor, voy aquí ahora a evangelizar, ahora de, y de aquí me voy al otro lado, y, y Señor, yo no puedo hacer más, ¿y qué hago? No, Señor, no. no eso. Porque cae en un estrés espiritual. Cae en una frustración de vez que no puedes conseguir hacerlo. Señor, hasta donde puedas. Una verdadera mayordomía, querido hermano nos da un sentido correcto, nos hace sentirnos útiles al Señor. Un verdadero servicio nos hace sentir útiles, que servimos. Que el ácido, muchas veces, hay cristianos que se sienten útiles. El servir en nobleza la vida nos hace ser nobles como ya hemos hablado antes, en estos versículos nos pondrá en los primeros lugares en los primeros lugares la tierra que están los nobles, están los reyes, están los que mandan el sentir, queridos hermanos el servir, perdón, ennoblece la vida ya termino ya voy a terminar Vas a el servicio, queridos hermanos nos lleva a ser como Cristo Y cada día parecernos más. ¿Eh? Pues si yo, Juan 13, 14, el señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también, debéis de lavar los pies los unos a los otros. El rango más elevado en la estructura del poder del reino, del reino de Dios, es el siervo. Ese es el rango más elevado. Vemos a Cristo como el siervo, con artículo determinado, ¿eh? como el siervo. Nosotros somos susios, pero él es el siervo. Porque a él, porque a él se doblará toda rodilla, a él toda rodilla, los que están en los cielos, los ángeles, los que están en la tierra, nosotros, y los que están debajo de la tierra, los ángeles caídos. A él se doblará toda rodilla. ...y dirán que Jesucristo es el Señor... ...para la gloria de Dios el Padre... ...y en Isaías 52, 13 dice... ...he aquí que mi siervo... ...será prosperado, será engrandecido y exaltado... ...y será puesto muy alto... ...está sentado a la diestra de Dios Padre... ...Jesucristo... ...pues él la voz literalmente... ...queridos hermanos... él la voz literalmente a su discípulo... ...pero el sentido que él quiere dar aquí... ...no es un sentido literal de que yo tenga que lavar los pies a Abraham, a la Ana. No. Es un sentido espiritual, queridos hermanos. Y es el sentido espiritual que nos tenemos que mantener limpios unos a otros. Que tenemos que tener cuidado uno de los otros. Y eso es sentido de pureza estar pendiente de mi hermano estar pendiente de mi prójimo es también tarea de siervo no es el principal tarea de siervo si vemos algún hermano enfriándose con amor deberíamos de soltar si vemos a algún hermano está pasando por problemas debemos de acompañarle de animarle un buen siervo un buen servicio entre los hermanos aligera las cargas de la vida. Un buen servicio entre los hermanos te aligera a todos. Gálatas 6.2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Eso es. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Gálatas 6.10 Y por último, un por servicio correcto de muestra amor. Yo voy a leer, y voy a hacer un... voy a con esto ya voy a terminar. En Juan, uno de los versículos, uno de los versículos más el más bonito que hay... Como vemos Señor como perdona de corazón a Pedro En Juan 21, 15 17 Vamos a leer esos tres versículos Pero con una de una forma Cada uno va a leer para sí Yo lo voy a leer En vez de poner Simón Pedro vamos a poner nuestro nombre Cuando hubieron comido 21, 15 y 17 Juan Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, José María, hijo de ángel, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, José María, hijo de ángel, ¿me amas? José María le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Le dijo por la tercera vez, José María, hijo de ángel, me ama, José María se entriteció de que dijese la tercera vez, me ama. Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. El Señor nos hace una pregunta tres veces, hermano Podemos y debemos de confesar que en muchas ocasiones lo hemos traicionado. No solamente Pedro ha traicionado al Señor, sino nosotros como muchas veces con nuestra negativa dice Señor no hago esto y un día hicimos una confesión de fe y dijimos Señor te voy a seguir y ha llegado un momento en que la hemos fallado y en esta mañana lo que quiero que veamos esta pregunta ¿cómo estamos cada uno de nosotros? en la situación que nosotros mismos confiamos si es cierto que amamos a Jesús ese amor debe expresarse ...sin más remedio... ...en un sentido incondicional al Señor... ...de la única forma... ...que Él ha establecido esa estructura... ...que está en el reino de los cielos... ...porque el servicio... ...en el servicio... ...queridos hermanos... ...reside el éxito... ...del cliente ...el éxito... ...y la garantía del cliente ...debemos de pastorearnos unos a otros... ...y sabemos que esto está también en un contexto... ...de un gobierno de iglesia... ...de ancianos, de colaboradores que supervisan todas las cosas que se hacen. Pero ya, quitando ese contexto de iglesia individualmente, nos debemos despastorear unos a otros, queridos hermanos. Pero yo como miembro de la iglesia me debo el servicio y quiere Dios que ponga en mi corazón el servicio, las ganas de servicio. Porque yo me gustaría estar en los primeros lugares, en y no porque me lo merezca. Porque ya sabemos que la salvación es por gracia Ya sabemos que la salvación la da Dios A través de su Hijo Amado Jesús sino Porque me gusta servir Y que era Dios que quite de nosotros El pensamiento que muchas veces nos invade El diablo De tener pereza De no servir Para que nos desgane ¿no? Querido hermano Que esto nos sirva para fortalecernos que sea un acicate para realmente servir al Señor en esas tres relaciones primero con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, vamos a terminar en oración, si sí, Padre amado que estás en los cielos queremos agradecer estos momentos Señor de reflexión que nos lleva Señor hacia tu Hijo amado Jesús, el ejemplo supremo de siervos Señor, tú lo enviaste a esta tierra Señor solamente Señor y únicamente con un objetivo en concreto Señor para hacer tu voluntad Y sabemos que su comida era hacer tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad, Señor, era relacionarte con nosotros, Señor. Porque esa relación la perdimos allí en el huerto del Edén, con el pecado. Señor, porque nuestro pecado separa, Señor, te, nos separa de ti. Y él vino, Señor, a unir lo que nosotros habíamos roto, Señor. Muchas gracias, Señor, por la salvación que tu Hijo amado Jesús ofreció en la cruz del Carvario. Pero, Señor, una vez que dijimos que sí... Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, a tres corazones vivos. a Señor, primero por organizar nuestra casa, Señor, en el interior. Señor, mirándote a ti. Dejando que tú construyas, Señor, y que seas arquitecto de nuestras vidas, de nuestras casas, Señor. Y así, Señor, veremos el fruto, Señor, salir de nosotros. Con ese amor que tú has puesto, Señor, a través de tu Hijo. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a servirnos, a servirte. A servirnos, a seguirte, y te pedimos por las personas que escuchan tu Evangelio, que el Espíritu Santo, Señor, pueda hacer la obra de convencer de pecado, Señor, y así, así aceptar a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.